sol y sobre las aguas lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas de nuevo y la gente lo llama escar en la orilla del mar. Es más fácil de comprender si el sol quemando Sky, sky, sky, sky, sky, Que mando está en la playa ska ska ska ska ska calor del sol ska ska ska ska ska calor del sol ska ska ska ska ska calor del sol te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Reggae y demás ritmos calientes. Esto es Escándal las Ondas, eh, como os decimos en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy tenemos programa especial, un programa de Soul. Sí, hoy más que Sky Reggae van a sonar ritmos calientes de esos que anuncias, va a ser un poco de música afroamericana y para ello pues tenemos aquí a dos invitados de lujo, a Diego y José Luis. Eh, muchas gracias por venir, mozos. Gracias a vosotros por haberme llamado. Sí, es un placer estar aquí. <risa> y eso que nada pues hemos preparado aquí unos pequeños textos de tres sellos americanos porque la Motown estás y Atlantic porque estos tres pues porque son para los neofitos pues digamos que son los que más renombre tienen hay muchos más por supuesto pero bueno daremos así unos un ligero repaso por encima luego ya aquí si quieren salir anécdotas y lo que sea pues para eso tenemos a los invitados de lujo Y bueno, nada, recordaros que como todos los domingos Si queréis contactar con nosotros Lo podéis hacer al 976 29 13 98 Escribirnos al apartado de correos 6032 6032 compañero, que se te olvida 6032 sí. 50.080 de Zaragoza Eso mismo, y si no por internet Pues tenemos un Facebook Un blog spot y un montón de mierda Modernas de estas que ponéis escándalo En las ondas en cualquier buscador y ahí estamos Vamos, como decimos aquí, quien nos busca Nos encuentra Y bueno, antes de empezar con el especial en sí, pues aquí el amigo Diego nos ha preparado un temita. Pues sí, vamos a empezar con un tema de uno de los padres del Soul, eh, de los dos grandes padres que tiene el Soul, uno es Sam Cooke y otro es Ray Charles, pues vamos a empezar con un tema de Sam Cooke, que es Twisting the Away, y pues nada, vamos con él. Let me tell you about a place Somewhere up a New York way Where the people are so gay Twisting the night away Here they have a lot of fun Putting trouble on the run Man, you find the old and young Twisting the night away They're twisting, twisting Everybody's feeling great They're twisting, twisting They're twisting the night away Here's a man in evening clothes How he got here, I don't know But man, you ought to see him go Twisting the night away She's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist around. With the older queen who's dialed up in a diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting man. Everybody's feeling great. They're twisting. Twist in there, twist in the night One more time Dream Bien, pues vamos a empezar este repaso con Atlantic Records. Y según nos pone aquí, cuando se habla de Soul, lo más normal es que salgan los nombres de Motown o Stacks, como los de las dos grandes fábricas del género que alumbró a Marvin Gaye u Otis Redding, pero en el mundo de la industria discográfica ningún sello ha hecho posiblemente tanto por el sonido de la América Negra como Atlantic Records, la compañía musical independiente más importante del siglo XX. Más allá de su excelencia en el jazz, el rhythm and blues, el blues o el pop, Atlantic jugó un papel crucial en el desarrollo del soul durante su edad dorada. Fundada en 1947 por Ameter Ertegun, hijo de un embajador turco, y Herb Abramson, un dentista, la compañía se erigió rápidamente en una de las bases más sólidas del rhythm and blues norteamericano, dando la alternativa a vocalistas y bandas que recogían el sonido de las grandes metrópolis. Apasionado del jazz, Ertegun, alma y cabeza pensante de Atlantic, sintió la llamada de crear su propia discográfica y dar rienda suelta a su pasión tras conocer a gente como John Hammond o George Abakian, dos blancos que, como productores y cazatalentos en Columbia Records, estaban detrás de los lanzamientos de jazz y entendían y hacían por difundir la riqueza de la cultura musical negra. Pues vamos a empezar con un tema de Ray Charles. titulado Mess Around, Perder el tiempo, escrita por el presidente y fundador de Atlantic Records, Ahmed Ertegun, bajo un seudónimo para no ser conocido. Fue uno de los primeros éxitos de Ray Charles y eh, se grabó en, en el año 1953. People too, ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can't bet your soul. They did the boogie boogie with a studded roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. They stop, don't you move a pain. When I say, go, yes, uh, shake your leg and do the mess around. I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now, let me have it now, boy. From nine to one Everybody is gonna Have some fun doing the mess around Ah, doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Now you see that girl with that diamond ring She knows how to shake that thing Mess around I declare she can mess around Bueno, pues seguimos con el amigo Ertegun, de quien dicen, compartía ese sentimiento de amor por el arte afroamericano del que hemos hablado, de los dos blanquitos estos que eran productores y cazatalentos. Por eso el sello surgió con la pretensión de ser una alternativa artística y comercial para la música negra, y en el caso de Atlantic se intentaba además ofrecer composiciones con un interesante carácter popular, pensadas para el gran público, música negra con cierto propósito pop. Conviene recordar que 1953 fue el punto de inflexión para Atlantic, año de la llegada de Jerry Wexler, otro blanco apasionado del ritmo negro que acabaría convirtiéndose en la mano derecha de Ertegun, porque si el soul se expandió en Atlantic fue gracias a este periodista de Billboard metido a productor, personaje clave en la historia del sello y un auténtico oído de oro. De él es muy conocido que acuñó el término Rhythm and Blues para sustituir la despectiva etiqueta de Race Music, música racial. Pero también fue él quien empezó a nombrar a los singles potentes de los músicos negros como Soul Hits. Lo que le movía era la pasión por la música, por el trabajo entre las cuatro paredes de un estudio de grabación. De esta forma, de sus oídos y sus manos salieron muchos de los más grandes éxitos del Soul, formando parte de las sesiones, normalmente celebradas de noche y cubiertas de humo de cigarros, de Ray Charles, Solomon Burke o Ben E. King. Nadie duda que What I Say, de 1959, de Ray Charles, fue el magnífico punto de partida. A las teclas de su vivaz piano, el hijo favorito del estado de Georgia se desquitó del traje de los domingos para ir a la iglesia y se recreó en otras pasiones más terrenales. Con su magistral álbum, estaba poniendo las bases para el incipiente soul. Soul, música del alma, decía Solomon Burke quien registró el imprescindible You Need Me en 1963, que no tiene nada que ver con el color de tu piel, de dónde vengas o lo que tengas, tiene que ver con cantar con el corazón, el alma, cantar con sinceridad. A decir verdad, las palabras de Burr son tan universales de lo que verdaderamente importa en el arte y la música que sirven para el rock, el country, el flamenco o el sky y el reggae. Pero lo cierto es que el Soul reflejó de forma honesta y cautivadora el estado del alma de la población negra en los 60 y 70, sus aspiraciones y sus frustraciones, su realidad mundana. Los esfuerzos de Wexler se centraron además por hacer llegar la música negra a las grandes audiencias, sacándola del reducido círculo racial de listas independientes. Bajo el puño de hierro de Berry Gordy Jr. y toda su tropa de músicos de primera clase, Motown lo consiguió con su soul ligero de brillante rapajo Pop. Atlantic por su parte se hizo dueño de otros sellos más pequeños, como Atco o East-West, pero el empeño de Wexler fue conseguir los derechos de Stax y llevar el sonido sureño más visceral y musculoso al gran público. Adiós a las reminiscencias gospel y su mantra religioso. Puro soul carnoso orgásmico. Bueno, y el siguiente tema que vamos a poner es un tema de, de stacks, pero que, como bien aquí ha comentado el compañero... Atlantic se hizo con el catálogo de, de Stax y lo distribuía, entonces eh, podíamos escuchar, las, eh, podías ver el mismo single, el mismo LP, tanto con el sello Stax o con el sello Atlantic. Y es un tema mítico de los de los que eran músicos de estudio fundamentales del de estudio de Stax, que eran Booker T. Andy Al Jackson a la batería, Doug Dan al bajo, Steve Cropper a la guitarra y Booker T. al órgano. Y lo dejo aquí a José, que os explique un poco el tema. Este tema fue grabado en el año 1962. ...y llevó al número uno de las listas de Ritman Blues... Eh, ...pasamos a escuchar el maravilloso Cebollas Verdes... ...Green Onions... ferrete compañero que vamos a destajo ahí vamos, ahí vamos pues nada, ahora vamos con el sello que hemos comentado antes Las Tags, que bueno como muchos ya sabrán es uno de los sellos más prestigiosos del Soul mucho de su éxito se debe a su forma de hacer discos Corrían los años 50 y en Memphis había un prestigioso sello discográfico se trataba de Sun Records y su gran figura era Elvis Presley un empresario llamado Jim Stewart quiso emular a Sun Phillips y en 1957 fundó Satellite Records El nombre no duraría mucho, Stewart descubrió años después que, que pertenecía a una casa discográfica californiana. Stewart y su tía Estela Axton se vieron obligados a buscar una nueva palabra mágica. La solución fue sencilla, utilizaron las dos primeras letras de sus apellidos para formar el nuevo nombre, Stax. La puesta musical de Stewart estaba dando resultados y el incipiente prestigio del sello necesitaba de un lugar acorde al nuevo estatus. Así a principios de los 60 el empresario adquirió un viejo teatro abandonado. El lugar necesitaba una reforma completa. Bajo la atenta mirada de Stewart se quitaron las butacas y se levantó un estudio de grabación y una cabina de control. El dueño quiso ahorrarse unos dólares y se negó a alisar el suelo del teatro. Este pequeño detalle se transformó en el toque característico de las producciones de Stacks. Las grabaciones poseían un inconfundible efecto reverberante a causa del irregular piso ondulado y de las angulosas paredes laterales del teatro. La dirección del teatro, el 926 de East McLemore Avenue, se transformaría en un en el mítico lugar que todo seguidor del soul sureño debía conocer. El sonido Stacks es muy diferente al estilo Motown. En el sello de Detroit, Barry Gordy Jr. privilegiaba siempre la composición y la producción. En Detroit se aspiraba a canciones perfectas, y mientras el producto no fuera de calidad, el tema debía repetirse una y otra vez hasta encontrar la fórmula perfecta. La Stacks, por el contrario, orientaba sus registros hacia la interpretación y el proceso de grabación. Por ello, se preferían las catarsis y las improvisaciones. un escándalo somos así también ¿eh? por otro lado si existían errores o fallas en la grabación la canción no se volvía a registrar cada pifia recordaba que las canciones eran auténticas únicas e irrepetibles artistas como otis redding sam dave eddie floyd carla thomas isaac ice booker tian de mgs y los barcais son exponentes de este sonido Bueno, y ahora vamos a ir con un tema de, de, la, de la figura más grande de Staxi posiblemente de, o una de las más grandes del Sol, que es Otis Redding. Es un tema en directo que es una versión a su vez de Sam Cooke que se llama Shake. Y bueno, si quieres hacer algún comentario acerca del tema de Otis o lo que Esto sea. Es un clásico, ¿no? El Shake, ¿no? Eh, ¿no? Simplemente decir que Sam Cooke es como dice Diego, el compositor, pero en el salón de la fama del rock and roll ha entrado la versión que vamos a escuchar en directo de Otis Redding. Maravillosa versión. Yeah. Come on, let your basketball slip Move your body like the hip and the chair que estamos comentando que este señor para el poco tiempo que estuvo en activo le cundió Pues sí, de, creo que fue de sus primeros discos desde el año 64 y murió a finales del 67 o sea que estuvo tres años, tres años y pico eh, pero compuso no sé, decenas de, de temas y creo que fueron 14 LPs concretamente no, no estoy seguro ahora Sí, 7 en vida y 14 una vez una vez muerto. 7 claro. originales y luego las distintas recompilatorias y todas estas cosas. Póstumos y demás. Eso es mejor que multiplicar el pan y la Pero López. bueno, yo <tose> creo que, aparte que su muerte lo mitificó, yo creo que en vida ya fue. Aparte. Ya, ya vamos a discutir cuál fue el mejor o el más grande, pero yo para, en mi opinión pues fue de luego de, de, de los tres primeros de, de la escena Soul. Un en directo tenía que ser un espectáculo, ¿eh? pues yo por los vídeos que he visto el hombre se entregaba. No, oh. independiente era eh, un cazatalentos, de hecho, Arturo. Arthur Conley lo descubrió él, porque Arthur Conley era un semi desconocido. Y eh, este hombre, una anécdota, tuvo la gran suerte de que trabajaba de eh, conductor y montador de escenario para un cantante semi que contrató un estudio de grabación. Le sobraba eh, un, un tiempo, y entonces este, eh, Otis Redding le pidió que se lo dejara y grabó el Pain in My Heart. Y a, a raíz de ahí lo descubrieron y fue, bueno, se convirtió en lo que se convirtió que fue el Nova Más del Sol, vamos, en uno de los grandes del Sol. Sí señor, no tiré ningún grande. Aparte el fallecimiento fue por un accidente de, de avión, ¿no? Yeah. Sí, sí, ¿no? Sí, De avioneta, ¿eh? Sí, sí. en el año 67 un con, desgraciado con, accidente con parte de con, los barcais, con, ¿no? con su grupo de acompañamiento que eran los barqués. Directo, sal, sal, porque estuvieran sal, Salvo do, dos que se salvaron, uno porque dijo que tenía un mal presentimiento y no subió al sí, avión gracias, y gracias. el otro fue Artúl Alexander que se salvó, uno de los pocos que se salvó en el accidente de, de aviación. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir aquí con las tags, que durante los años 60, pues eso, se construyó un nombre en la música norteamericana. Sin embargo, a fines de la década, dos hechos marcaron el devenir del sello. El primer evento fue la muerte de Oti Redding, como hemos comentado, su gran estrella en un accidente de aviación. El segundo, renegociar el contrato de distribución con Atlantic Records en 1968. La Atlantic había sido vendida a Warner Bros. un año antes. Esta venta obligó a Stewart a sentarse a conversar con los nuevos dueños. Los ejecutivos de la Warner comunicaron una desagradable sorpresa. Al firmar el primer contrato, Stewart le había entregado a Atlantic el control de las cintas originales. Stax se había quedado con las manos vacías. Al Bell, vicepresidente del sello, comenzó una agresiva campaña para sobrellevar este partir de cero. El sello sacó nuevos discos, aprovechando además de cambiar el sonido. La nueva independiente Stax entregaba grabaciones muy distintas a la, a la de los 60. Ahora se agregaban elementos como arreglos de cuerdas o se coqueteaba directamente con el funk. Además Stax ya no se identificaba solamente con el típico soul sureño, sino que agregaba elementos propios del estilo Motown o el sonido del soul de Filadelfia. La nueva Stacks comenzó un camino ascendente. Mucho de eso se debía a la figura de Isaac Ice, que había golpeado los rankings con su Hot Buttered Soul en 1969, epitome de esta nueva forma de hacer discos. En 1971, el propio, el propio Hayes recibió un Oscar por su banda sonora de Shaft. Las buenas noticias no terminaban. Un año después, el sello montó el espectáculo What Stacks en Los, eh, en los Ángeles Coliseum. y a la cita llegaron cerca de 100.000 personas, la mayoría afroamericanos que celebraba, que celebraban con orgullo el color de su piel. El show, conducido por el reverendo Jesse Jackson, fue conocido como el Bootstop Negro, y figuras como Isaac Hayes, de Barcais o Carla Thomas amenizaron la jornada. Sin embargo, el sello no tenía las finanzas en orden. Los pasivos aumentaban y la quiebra aparecía en el horizonte. Isaac Ice dio la señal de alerta en 1974 al declararse en bancarrota y demandar a su casa discográfica por 5 millones de dólares. Stax negoció con su estrella y lo liberó. La casa discográfica estaba herida de muerte solo un año después. Al Bell declaró la quiebra del sello. Y bueno... La siguiente que vamos a poner, eh, por cierto quiero apostillar que todo lo que hemos traído es en vinilo, como siempre que venimos aquí solo el formato de la época y entonces pues va a ser un tema para introducir el siguiente sello que es la Tamla Motown y es una de sus primeras, no su primera, pero una de sus primeras grabaciones que es de Barrett Strong, eh, Money Barrett Strong además fue uno de los compositores de los primeros compositores que tuvo Motown junto con otros pues como la, el, bueno, como Holland y Y tal y bueno, pues os dejo aquí con José Luis que os comente algo del tema. Esta canción fue compuesta por Barry Gordon Jr. junto con Jenny Strafford. Y posteriormente se hicieron muchas y buenas versiones por los Sonys, los Kissmen, pero sin duda alguna la más conocida fue la que hicieron los Beatles, que es uno de sus primeros éxitos. que sintonizáis el 101.8 de la FM escucháis Radio Topo y hoy especial Soul aquí en las Ondas tu cita y dosis semanal con el Scal reggae de más ritmos calientes y bueno pues vamos a ir ya con el tercero de los sellos que hemos elegido para hoy que no es otro que la Motown Durante la primera mitad del siglo XX, Detroit, y también Chicago, fue una de las ciudades estadounidenses que vio inc más incrementada su población. La demanda de mano de obra no cualificada por parte de las fábricas de automóviles hizo que miles de jornaleros negros cambiaran los campos del sur, donde el racismo seguía acampando a sus anchas por el frío industrial del norte. La gran mayoría estaban condenados a sobrevivir en alguno de los barrios que iban surgiendo en el extrarradio, pero unos pocos, los más afortunados, lograron burlar ese destino gracias al deporte, boxeo al principio y otros más adelante. O la música trabajando en algunas de las distintas compañías independientes que empezaron a surgir. Nuestro querido amigo Berry Gordy Jr. nació en una de esas familias llegada en este caso desde Georgia, Georgia, Estados Unidos, Georgia. Y desde pequeño tuvo claro que su destino no era trabajar en una fábrica. Empezó ganándose la vida como soldado en Corea y, aunque lo intentó con el boxeo, la necesidad hizo que su peor pesadilla se hiciera realidad al tener que aceptar un puesto en la cadena de montaje de Ford. ¿Qué pasa? ¿Te suena o qué? A chuparla, hombre. apretar tornillos, ahí. Eso, fue también propietario durante una temporada de una pequeña tienda de discos de jazz y a mediados de los 50, gracias al novio de su hermana, comenzó a escribir canciones para artistas locales. El éxito le llegó en 1958 de la mano de un antiguo colega de Ring llamado Jackie Wilson, para el que escribió Lonely Teardrops y Petit. con las que además de triunfar en las listas de Ritman Blues aprendió una primera gran lección. La clave para ganar dinero en el mundo de la música estaba en controlar todo el proceso, desde la creación a la distribución pasando por todos los puntos intermedios. Con el poco dinero que gana con los derechos de autor y un préstamo de su familia, fundan en enero de 1959 Tamla Records, que un año después, tras comprar una casa en el 2648 de Boulevard West Grand, se transforma en Motown. Desde ese momento la casa se convierte en el epicentro de toda la actividad discográfica dedicando la parte superior a las oficinas y el sótano para el estudio Hitsville USA, por el que pasarían todos sus artistas, y con el paso del tiempo se convertiría en uno de los más famosos de la historia. El nombre del sello surge del acrónimo de Motor Town, Detroit, aunque no fue lo único relacionado con la industria del automóvil que inspiró a Gordy a la hora de poner en marcha su discográfica. Decidió usar las pautas aprendidas en la fábrica de coches, por lo que encomendó a cada persona que trabajaba para él una tarea diferente. Tenía un equipo escribiendo canciones, otro grabándolas, otro seleccionando los artistas que cantarían sobre las pistas grabadas, y así con cada una de las partes del proceso necesario para poner un disco en las tiendas. Cuando alguien había pasado por todos los miembros de esa cadena estaba preparada para alcanzar el estrella. Bueno, pues hablando de Motown, eh, el equipo fundamental, eh, en mi opinión, era, era doble, era, tenía el trío de compositores Holland, Dozier Holland, que fueron los que compusieron la gran mayoría de sus hits, bueno, también estuvo pues el que vamos a poner ahora, que también compuso alguna, y, y Smokey Robinson también compuso y algún otro. y el propio Berry Gordy también compuso algunas, eh, pero bueno, y luego por otro lado eran los músicos de estudio que grababan siempre, hasta 67-68, que eran los Funk Brothers, que grabaron todas las, can todas las canciones en el estudio One de Hitsville y bueno, vamos a poner un tema de uno de los grandes de, de Motown, que era Marvin Gaye, en este caso haciendo un dueto con Tammy Terrell y su la canción más famosa, que la conoceréis porque es hiper famosa que es I No mountain high, fin eh, eh, no hay montaña lo suficientemente alta, ni valle lo suficientemente profundo, ni río lo suficientemente ancho. <risa> y dijo aquí a José Luis para nada, simplemente decir que aparte de su eh, gran discografía individual hizo varios duetos eh, uno muy famoso con King Weston, pero indudablemente el más famoso de todos fue con Tammy Tarrell que desgraciadamente se murió en tiempo. una actuación en directo en el escenario <risa> Bueno, pues seguimos a la Motown, que gracias a este rompedor sistema logró ese hecho diferencial que los hacía especiales y distintos a otras discográficas, el conocido como Sonido Motown. Gordy se rodeó de un fantástico equipo de productores, compositores y músicos que consiguieron dotar de ese estilo tan particular a sus grabaciones que las haría inconfundibles. El mismo grupo de músicos era el que grababa siempre, incluso acompañaban de gira a los artistas más representativos, de la mano del mismo productor y una vez editado buscaban las voces que mejor se ajustara a la música grabada. por lo que esa uniformidad de estilo lograron mantenerlo durante muchísimos años. El número de artistas que grabaron para él es tan extensa, tan, tan llena de grandes nombres y de tantos éxitos en ventas que resulta prácticamente imposible de abarcar. A partir de su primer número 1 en 1960 con Shop Around de The Miracles, se sucedieron infinidad de, de ellos protagonizados por Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Rossan de Supremes, The Fortos, Mary West, The Marvelettes, The Jackson 5, The Temptations, Martha Riffan de Vandelas, The Contours, Lionel Richie... Ellos fueron los auténticos héroes del Soul, la generación más hambrienta, ambiciosa y llena de talento que ha tenido la comunidad afroamericana en su historia, y que desde un pequeño estudio de Detroit fueron capaces de conquistar el mundo. Bueno, pues sí, decir que Motown ha sido, como sé yo, el que ha vendido más que el Elvis Presley, que los Beatles o que los Rolling Stones. Claro que hay un montón de artistas, pero fue un auténtico pepinazo superventas. O sea, aquí el amigo Berry Gordi tuvo una visión comercial brutal. Luego, como personal, dejaba bastante que desear. Ah, ahí, ahí quería llegar yo. Ahí. <risa> Esto era famoso por sus contratos, ¿no? Sí, sí, era un auténtico tirano, un negrero siendo negro. Bueno, y nada, pues quería comentar un poco como cierre, que claro, hemos hablado de los tres sellos más famosos, más representativos, pero vamos, que el sello de Suelo había cientos, artistas, miles y canciones, decenas de miles. Pero vamos, así como por comentar que había, por ejemplo, pues sello independientes como Chess, que, que un sello de, de Chicago que grabó un montón de blues, and Blues y Soul, como Etta James y, y otras muchas famosas que fue muy, muy importante, o Brunswick o Roulette, o incluso otros sellos grandes, como, ya que no eran independientes, como ABC o Columbia, que también grabaron un buen puñado de Soul. Y como un poco como muestra de todo esto, vamos a poner una canción de, del sello Roulette, De la cantante Dina Washington se llama Soulville, que posteriormente mencionaría Rita Franklin. Esta canción es del año 63 y os dejamos con ella. Where I belong Lord, show me the way to get the soul built Come on and show me way across the track Where brothers and sisters and children too They are sitting there racking them back Gonna meet some soul folks Who know all the tricks, oh yeah Oh yeah, oh yeah Gonna eat some soul food Well now It'll make you limber It'll make you quick It'll make you jump over the candlestick, yeah Show me the way to get the soul built Show me the way to go home Come on and show me the way to get the soul built Because that's where Acabando, para ir acabando, pues decir que claro, el Soul eh, su, tuvo su época dorada en los años 60, pero se ha seguido haciendo Soul pues, desde entonces hasta ahora y a día de hoy, yo creo que desde hace una década o cinco años al menos, está viviendo una especie de revival y hay un montón de, de artistas, algunos bastante famosos, que están grabando discos de cierto éxito, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Así podíamos nombrar por ejemplo, en, en Europa, pues a la malograda Amy Winehouse, A un, a, un a un grupo suizo que está bastante bien que se llama Brandy Baddell and the Functionaires uh, y a grupos por ejemplo de aquí de, del estado español como Peeper Pots o al Super Sonic and the Teenagers en Granada o aquí en Zaragoza los Faith Keepers que están teniendo bastante bastante éxito y en los Estados Unidos pues hay un montón pero vamos entre ellos el famosísimo Eli Pepper Burry, eh, Sharon Jones Eh, Nick Waterhouse, que es el, el nuevo, la nueva esperanza de Ritman Blues Y un grupo que vamos a poner ahora, que son californianos Se llama Sweethead, es un grupo... Espera, espera, espera, que eso yo me voy a quedar un poco aquí Bueno, José Luis, ¿tú qué te parece el tema del nuevo soul que hay ahora? Tú que eres más... <risa> más vamos a decir más viejete, ¿no? Vamos a decir así, aquí te gusta más lo, an, lo, lo de antaño ¿Qué, qué, ¿Qué dices? Porque claro, a Diego ya lo conozco... Ya sé que, que tira por estos grupos, también ha realizado algún, algún otro concierto con alguna banda y tal. Pero vamos, tú que. A, a ver, lo bueno siempre es lo original, ¿eh? pero ahora se hacen cosas que son <risa> decentes, yo digo que sean mejores. Bueno, yo, eh, yo soy, soy de los que piensan que en, en siempre se hace buena música, mejor o peor. Yo me quedo con los principios del soul y como soul puro me quedo con el soul que se hizo del año. 64 al 68 pero eso no quiere decir que ahora no se hagan buenas cosas. Lo que no, ahora se hacen muy buenas cosas, la verdad, se sea dicha, ¿eh? o sea, hay sí. muy buenas grandes bandas, grandes productores sí. y, bueno, pues, aparte con poco, poco, muchas veces con pocos medios sacan cosas muy adelante que son muy interesantes, ¿no? Hombre, yo creo que pocos medios, había menos medios en los años 50-60 que ahora, ¿no? Sí, pues, puede ser, puede ser. quiero decir que a nivel de creatividad yo creo que había mucha más creatividad Y bueno, nos hemos dejado, la verdad es que el, el, eh, es muy poco tiempo para abarcar todo lo que hemos querido abarcar de Soul. Es imposible, pero, es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo... cada sello podíamos hacer cinco programas. Exacto, y, de, y de, no de una hora, sino de muchas. Cu Cuando queráis, ¿eh? <risa> pues yo lo que quiero decir ahí... Temático, gente... me entero de escándalas, sondas de cada sol. <risa> hay gente, pues yo que sé, de aquellos años que nos hemos dejado aquí, eh, pues como... como... como Temptations, o como... Yo que sé, gente que empezaron con un soul puro y terminaron... James Brown. <risas> Exacto, James Brown. Lo que pasa es que James Brown ha tocado tantos palos que es difícil identificarlo con uno solamente, ¿no? Pero quiero decir que, que eso no quiere decir que ahora no se haga buena música, yo la verdad es que, que estoy más acostumbrado a oírla de mis años y, y me gusta más aquella música de aquellos años que la de ahora. Bueno, pues voy a presentar un poco lo que viene ahora, que es el grupo que, este que decía, aquí decida, head que es una banda, creo que es Yankee, de California, pero sus, yo creo que es, la mayoría de sus influencias, sin embargo, son europeas, pero pues es una banda mod y que su sonido viene de una mezcla del Revival Mod de los 80, del New Wave, eh, por ejemplo, grupos, si lo escucháis, hay grupos como House Martins, como The Jam, o como de los Red Skins que se nota que han influido y también ellos mismos y por otro lado el Soul, ¿no? De hecho ellos dicen que se formaron al ver la película de Commitments, que yo os recomiendo que la veáis, y bueno, escuchar es una canción que se llama I Believe in Love, yo creo en el amor y, y yo, aunque esté, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, yo creo en el amor también, y os dejamos con ella ¡Ole mi chico! <risa> Bueno, pues ya llega a su final este especial Soul de Escándalo en las Ondas. Agradecer a, a Diego y a José Luis que hayan venido aquí a compartir con nosotros este programa. Pues... Y... <risa> y, y y eso, vamos a despedirnos con un temita. Ha sido ha sido un placer teneros aquí otra vez. Por cierto, antes ya hicimos un especial Soul. Han vuelto de nuevo. Esperamos que volváis muchas veces y que nos ilustréis con esto con esta música negra que conocéis también. Cuando queráis Lo que pasa es que tengo a Diego un poco ocupado últimamente Cuando cuando saque un poquito de tiempo ha, Ya sé que ha, ha sido palabra. ha, ha sido difícil traeros no sé a, a los dos aquí Ya sé que ha sido difícil Esperemos que pues la próxima vez sea más sencillo yo para mí, para mí ya sabéis que Vengo encantado siempre que queréis bueno, Pues bueno, de pues todas formas nos, a, a ti y a mi compañero nos toca hacer los trimestrales De la siguiente mes Porque se nos termina sí, ya sí. el trimestre Marzo ya llega a su fin dentro de poquito Pero yo aquí veo Así. monográficos a la tuti a. <risa> ya, sea, fine, ya. Y ya yo ya tengo alguna cosa pensada para el próximo trimestre y con esto si queremos un poco más de darle un poco más de caña al show bueno pues nada, muchas gracias por habernos llamado yo estoy encantado de bajar cuando nos llamáis y nada, os vamos a dejar con último tema ya para cerrar que es un tema de, de Jacky Mitrú or, famoso organista jama, jamaicano aquí un detalle un guiño hacia el sky el reggae ¡Bravo! <risa> Que compuso un tema que se llama Solver, que es un soul, pero con este, este con este elementos de string reggae. No, no, no, no que es chino. <risa> no, sí que está chino. Es un solo con se un poco un poco de string reggae de cuerda y tal. Bueno, escucharlo para despedir y muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Diego. Gracias, José Luis. Hasta siempre. Compañero, nos vemos la... Oye, ah, la semana verdad. que viene... A mí qué me den o qué? Que te den. Gracias. La semana que viene emitimos, ¿verdad? O eh... no, no lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Depende cómo tengamos el cuerpo. Aquí sosio. están los compañeros de, alrededor de la redadera, que ya serán por advertidos. Y entonces... Por escrito, <risa> por escrito. Entonces eso, nos vemos ah. la... Eh, no, o nos oímos la semana que viene, quién sabe. Si no, la siguiente. Venga, uh, os dejamos con... Jacky Y Solver. Hasta la semana que viene. I got to mess little soul You're on your way from me. I got to mess little sober. You're on your way from me. been a long time you've been trying to to break my heart, mind, mind, day and night, a -A -A -A -A. I hope you find somebody who, someone, someone who loves and treats you right. Got your message, little sober. So You're on your way from me.